Fui la pinquita que canta Tiene preciosa portada aun cuando no es de recreo y un cocotero que creo que en eso no es igualada una arboleda cuidada con cien árboles brutales que conduce a los zumborales del regazo familiar y una fría peculiar de preciosos animales ya tengo al fin la finquita que me en el ex ya tengo al fin la finquita, que tantas no tan, tan soñé soy feliz en mi finquita se han ido las penas que Voy extinguiendo mis tías, con alegría infinita, beso y contemplo a Lilianita. Mi nietecita te adoro, y aunque carezco del oro, corruptor que pierde al mundo, no sufro un solo sedunto, tengo en mi alma un